Este, este 2025 ya son 10 años al servicio de la comunidad de forma desinteresada, de una, de una manera lúdica, de una manera entretenida, de un trabajo comprometido, donde en su momento también al ser una fundación... Que, que entrega y que sigue entregando durante estos 10 años un trabajo eh, eh, muy muy muy eh, eh, participativo muy cercano a la familia donde la familia hoy en día se ha involucrado en su momento también fueron eh, echados al, al saco como una, una, una fundación pero acá vemos algo totalmente distinto algo totalmente diferente una fundación que ha eh, servido para para la, el, el trabajo que vienen haciendo durante estos 10 años, eh, un trabajo también eh, apoyado por sus familias, eh, por eh, carabineros, eh, porque acá hay un trabajo donde muchos son los actores que se han sumado también en estas en, en estos 10 años. Y hoy en día voy a conversar el día de hoy con, con Lizeth Tapia, la fundadora de la Fundación de Equinoterapia de Antofagasta, un espacio que desde hace ya más de una década ha entregado acompañamiento y contención a las familias de la región a través de terapias asistidas con caballos, para personas con neurodivergencias y condiciones motoras. El motor de esta iniciativa nace de su experiencia como madre de Valentino, un niño con una compleja condición de salud que la llevó a recorrer un camino lleno de desafíos, aprendizajes y luchas silenciosas. A partir de esta vivencia decide crear un lugar donde otras familias pueden sentirse acogidas, comprendidas y sobre todo esperanzadas. Y, es, y que el día de hoy lamentablemente han sido víctimas de, de la delincuencia, han sido víctimas de los robos, Eh, y, y donde hoy en día los números no son tan azules como digamos bueno, vamos a conversar con Lizeth Lizeth, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Radio Carnaval ella es la eh, directora, la fundadora de la Fundación de Quinoterapia aquí en eh, gracias por, por estar con nosotros Lizeth, sé que no son año, no, eh, años fáciles no sé, sé que este año no es un año fácil, sé que es un, un, un año muy difícil, donde acá lamentablemente eh, han tenido que pagar justos por pecadores Hola. Bienvenida. Buenos días. Primero que todo agradecer el espacio. Eh, siempre es grato estar acá. Ustedes nos reciben muy bien y, y aprovechar de contar un poco para que nos escuche la comunidad en que estamos. Eh, como tú dices, hay algunas cosas que no son tan gratas, eh, pero pero siempre con la mejor energía y con uh -huh. las ganas de salir adelante. Como lo comentaste, la Fundación ya tiene 10 años, por lo tanto ya pasamos supuestamente la, las batallas más complejas. Pero año a año se van sumando nuevas batallas. El, el caso Fundaciones, como tú como tú bien lo abordaste, hizo que la ciudadanía perdiera bastante el, el foco. y la... ¿Crees tú que la, la, la, la ciudadanía perdió la confianza en usted? no nosotros a lo mejor particularmente como fundación pero creo que ser una fundación en todo Chile ya no es mirado de la misma manera eh, no solo acá, acá estalló el caso de fundación entonces puede que sea un poco más complejo pero pero si tú me preguntas eh, es casi una talla mediática falta que hagan un meme de hasta una fundación, créate una fundación entonces cuando uno habla de una fundación antes siempre era como algo más altruista de ayuda al otro y siempre con ganas de apoyar externa Hoy en día cuando uno habla de una fundación salen cinco tallas y a lo mejor alguien que de verdad entiende el contexto. Y ese daño creado no es tan fácil de limpiar. A veces las cosas pueden quedar muy claras, pero ya ya se insertó la duda. Entonces todas las fundaciones entramos un poquito en esto y, y al pasar las pruebas de la blancura, claro, hemos podido volver a postular a proyectos, pero pasa lo que justo estábamos conversando, que... Eh, uno espera y conociendo este sistema 10 años ya los fondos regionales, los FNDR por ejemplo, se demoran uno sabe que marzo, abril, mayo generalmente va a estar presentando proyectos claro. y todavía no van a llegar platas para el año pero no espera que a finales de julio no estén los resultados porque esa plata finalmente entre que salgan y se firmen los convenios van a llegar en septiembre ¿cuántas instituciones se pueden mantener hasta septiembre sin algún tipo de ingreso y, y más aún lo que es más grave en nuestro caso Nuestros niños dejaron de tener terapias el 25 de enero. Nuestros usuarios, 130 usuarios semanales, que se atendían de manera absolutamente gratuita por un grupo interdisciplinario de uh -huh. las fundaciones ginoterapia todas las semanas. Y no solo ellos, sus mamás también, este espacio de acogida donde ellas nos pueden conversar, contar, darse entre ellas mismas ideas, anécdotas, comentarse hasta de buenos médicos. Hay muchas cosas que pasan en este espacio. Eh, estamos a seis meses de eso, con los compromisos de las uh -huh. autoridades que en ese minuto fueron eh, y dijeron que esto no iba a terminar acá, que esto iba a seguir, que este era un proyecto que había terminado, pero que el compromiso estaba. Y no sé dónde está ese compromiso. <risa> ha sido complejo, es complejo abordarlo y, y es bueno tener este espacio para explicarles también porque hay muchas mamás que a veces nos llaman y me dicen a mí personalmente, oiga tía, pero usted entregó los papeles porque tal o cual caballero se comprometió a, a que esto iba a seguir y eh, ¿cómo explicarle a esa mamá que lo hemos hemos entregado no solo un papel, sino 20 que hemos tratado de pedir reuniones que hemos tratado de hablar con todas las agentes posibles que nos pueden ayudar en que esto se formule y salga de mejor manera y todavía no hay esos espacios. O sea, eh, bueno, bueno, en este caso ustedes también se han visto afectados con, con los cambios y las modificaciones de, lo, de, lo, de, de los proyectos de FNDR Eh, donde acá claramente, eh, al ser una fundación, mayoritariamente hoy en día los procesos de fiscalización y de transparencia son mucho más rigurosos. Mucho más rigurosos. Ahora. Ahora. Ahora. Eh, yo te diría que los procesos siempre fueron rigurosos ahora claro pero pero pero a ver el, el, el proceso era riguroso pero pero muchas, se lo saltaba claro pe es claro pero y la entrega de recursos era mucho más rápida entonces cuántos hoy en día y este año van a tener que bajar sus cortinas o van a tener que cerrar sus puertas al no contar con esos recursos que año a año porque es muy distinto una fundación que lleva uno o dos años a una fundación que ya lleva más de 10 exacto nosotros además de tener un compromiso social con los usuarios, que esto es importante destacar, yo creo que quienes trabajan en esta área lo entienden. Yo tengo mamás que, que llevan a su hijo a la fundación desde que tenían cuatro años, hoy son adolescentes de 14, 15 años, que han que han hecho su proceso, que conocen a nuestros terapeutas, que confían en nosotros, que además de, de quizás no tener la ayuda económica para poder ir a otro lugar en terapia, eh, la terapia con, con nuestros niños que son todos usuarios con distintos problemas de discapacidad con distintas discapacidades eh, eh. No, la confianza no es tan rápida entonces no es llegar e ir a otro usuario perder todo ese camino avanzado yo de verdad lo he explicado varias veces pero a veces es, es, es, es extraño pensar que, ¿cómo no se entiende? parece bastante simple ¿eh? Eh, esto no es tan fácil es que para muchos muy simple que se sube un niño a de un caballo y vamos y el caballo camina, camina y eso es todo claro. pero pero tienen que conocer realmente eh, acá tiene la experiencia de Valentino tu hijo sí. eh, que, que, que, que que hoy en día eh, la, la lucha en su momento eh, por, por eso tú, tú decides optar y por eso tú decides pensar eh, en algo que eh, en Antofagasta no existía hace 10 años atrás. Mira, es porque yo, yo siempre he tratado de comentarlo así eh, con mi marido cuando partimos con esta idea de esta fundación, nosotros habíamos vivido distintos procesos, Valentino estuvo casi dos años hospitalizado no vamos a ahondar en eso porque sería eterno pero el punto es que cuando él logró salir había tenido muchas terapias uh -huh. Eh, y alguien me comenta de esta lo llevo yo siempre había tenido una cercanía con los caballos pero una cercanía distinta nunca en el ámbito terapéutico y él hizo clic en funcionó perfecto. Entonces yo digo, esta no todas las terapias suman, todas aportan. Pero en este caso, un niño que había estado tanto tiempo deprivado de estímulo y con tantas cosas dolorosas médicas, él ya no quería nunca más un delantal blanco ni un box. Pero pero ese clic no tan solo gatilló y, y, y fue beneficioso para Valentino, porque de ahí, cuando aparece la Fundación de QuinoTerapia, son muchos clics más que comienzan a desarrollarse. Exacto. Entonces, cuando yo vi esto como mamá, con todo lo que había sido mi sufrimiento... Y como familia, uno tiene dos opciones. Cuando el sufrimiento te toca, porque a todos nos va a pasar, en mayor o menor medida. Decir, ¿por qué me pasa esto a mí y es válido? Y no querer compartirlo con el resto y querer encerrarte en tu sufrimiento. Y otra opción es, ¿qué puedo hacer con esto? Uh -huh. Esto me pasó a mí. Esto le pasó a mi hijo. ¿Cómo yo puedo aportar a que otros no lo vivan, a que otros tengan también esta opción terapéutica. Eh, es mi forma siempre, es extraño pero decir, de devolverle un poco la mano al universo. Me dio la alternativa quizás de que mi hijo pudiera tener esto, uh -huh. qué bueno que el resto también lo pueda tener porque yo vi los beneficios que tiene. Y esto no es una terapia, eh, no es algo una, una alternativa asistida con animales, esto es una terapia con animales. Nosotros tenemos fonaudiólogos, kinesiólogo psicólogo terapeuta ocupacional, educadora diferencial, psicopedagoga, todos titulados en su área de salud o educación que además han hecho un diplomado para trabajar con equino. En Antofagasta no es fácil encontrar gente con equino. ya eso también le sumamos el, el trabajo eh, comprometido que tienen con sus usuarios y también con la familia, porque Exacto. acá no tan solo eh, se, se trabaja con el usuario, sino que es la familia que viene detrás, el núcleo familiar. Exacto, y, y siempre lo pensamos así, porque como esta idea nace de una familia uh -huh. afectada por una situación de discapacidad y por problemas físicos distintos de distintas áreas, Eh, uno entiende cómo están defectados sus papás también. O sea, uno encuentra maravilloso que los hijos de los amigos caminen, hablen cinco idiomas, vayan a tres de academia, pero uno también quiere compartir con alguien claro. que tenga tu mismo dolor, eh, que aplauda cuando tu hijo dejó los pañales a los ocho años, cuando dijo su primera palabra a los siete años, cuando hay un trastorno motor, chiquititos que llegan con nosotros en silla de ruedas y que dan sus primeros pasos al lado de los caballos, eso no tiene precio. No tiene pago. Y, y de verdad que insisto, entiendo que hay muchas cosas importantes. Yo creo que apoyar a la Junta de Vecinos, apoyar a la seguridad, apoyar a las Fuerzas Armadas, a las policías, me parece súper relevante, muy importante. No estoy diciendo para nada que eso no lo sea, pero si podemos gastar cuatro mil millones de pesos, a lo mejor en algún tipo de avión, ¿cómo nos vamos a poder aportar a, a la rehabilitación de los niños de la región?, en, en equinoterapia antofagasta, no solo se atiende a antofagasta comuna, viene gente de Mejillones, uh -huh. viene gente de Taltal, Tal, de Tocopilla, de María Elena, desde Calama. aquí qué lo asimila, Lisette, un grado de desconocimiento por parte de alguna autoridad, la poca información, la poca empatía con ustedes? Yo creo que hay poca empatía. No no puedo, porque ya. poca información, no quisiera pensar que es eso. Porque mucha de la gente que está en, en los cargos hoy en día de los CORE, el mismo gobernador es un papatea lo, de los dentro de los CORE hay médicos, uh -huh. o sea, no creo que sea una falta de información, yo creo que ellos saben lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa con la empatía de buscar los medios de, o, o, a, de apoyar? O, ¿O es porque es Fundación Equinoterapia? También creo que ha sido golpeado ya. de cierta manera, eh, dentro como en todos los lugares, bueno, hay cosas si, que si, son transversales si, y hay si otras que no. Si hoy en día como Fundación Equinoterapia le ha sido difícil subsistir en estos últimos años, eh, si no existiera la, la, la fundación donde poder asignarle recursos, para poder contar con todas las de la ley, eh, sería mucho más difícil. Mucho más difícil. Y pensando que, que además las instituciones pequeñas trabajamos mucho en esto. Cuando te piden, por ejemplo, un convenio, cuando te piden eh, los pagos de, li de liquidaciones de, uh -huh. de sueldo, las imposiciones o los finiquitos, lo que sea en su caso... Eh, nosotros somos tres personas, no somos un equipo de un conglomerado, no somos una fundación gigante a nivel nacional que te piden un balance y uno se lo pide a finanza y finanza. No, nosotros somos tramoya, o sea, limpiamos el baño, sacamos al caballo, levantamos guano, hacemos terapia, mandamos las fichas y hacemos las rendiciones. Si, si a pesar de eso, las rendiciones y todo está en orden, no entiendo cuál es el problema eh, cuando los compromisos existieron, existieron los compromisos de nosotros, vamos a apoyar, no solo delante mío, sino delante de nuestros papás, eso es lo más complejo. ¿Se sienten decepcionados hoy en día como fundación y los que están detrás, trabajadores, familia? Sin duda, Sin duda, porque yo además creí en estos compromisos, soy súper honesta, y, y hablé con mis terapeutas que tuvieron todos que ser finiquitados el 31 de enero, uh -huh. que no se preocuparan que esto iba a ser algo transitorio, que en el fondo iban a tener sus seguros y santías, sus finiquito que trataran con eso eh, de mantenerse, y, y evidentemente todos tenemos que comer y pagar cuenta a fin de mes. Esa es una lógica, entonces muchos no han esperado eh, varios meses, uno, dos, tres meses, pero... Vamos en seis meses. La gente tuvo que buscar otros trabajos. ni encontrar otro profesional claro. en Antofagasta que quiera trabajar en, en, en esta área, que es compleja. Nosotros no solo abordamos TEA. TEA tenemos mucho, porque en la región hay mucho. Será el 70% de nuestra población, pero tenemos síndromes complejos, problemas motores, trastornos psiquiátricos. Entonces nuestros nuestro terapeutas se han especializado uh -huh. en área encontrar un terapeuta que tenga formación en, en área de rehabilitación que además esté dispuesto a aprender de toda esta área que esté dispuesto a trabajar al sol, al frío, a caminar en arena todo el día, no es un box, no no tenemos aire acondicionado eh, con caballos, que tienen sus olores también los amigos, te fijas eh, y, y además de eso, tratar de estar esperando y estar certificados en terapias ecuestres no es fácil en Antofagasta, que es lo que yo he pedido siempre, yo tuve una reunión en marzo y lo he comentado Eh, yo necesito que me ayuden a cuidar a mi equipo. Mi equipo no es fácil de encontrar. Claro, es que es que es muy distinto estar cambiando eh, constantemente a, lo, a los profesionales. No desmerezco el trabajo que hace ninguno y de los que el día de mañana puedan llegar, pero es muy distinto poder avanzar con un equipo ya consolidado, conformado, a poder volver a iniciar un equipo si... si Eh, hoy en día la, la costumbre de la, de la familia y el trabajo que han hecho durante estos 10 años es porque la familia han confiado en ustedes y esa confianza hasta el día de hoy sigue de tal manera y no se ha perdido eh, ni cuando comenzaron de forma particular ni cuando comenzaron de forma más pequeña o cuando pasaron a ser fundación. Eh, eh, eso hoy en día lamentablemente le ha jugado en contra, pero el cariño, el amor que le ponen eh, ustedes, los profesionales, la familia... Eh, porque acá hoy en día ustedes trabajan inclusive hasta con eh, gente de la teletón eh, usuarios de la teletón beneficiarios de la teletón eh, y donde sería maravilloso poder abrir el campo para poder eh, albergar a muchas más familias pero hay un tope que dice no podemos no no podemos eh, eh, muchas veces eh, no sé por recibir a 200 300 400 500 familias o 500 personas o 500 usuarios Porque muchas veces los recursos, como en este en este caso, no alcanzan. No alcanzan. Y, y donde se tiene que salir a buscar socios eh, que quieran apadrinar eh, a familia, que quieran apadrinar o que quieran hacer bingo, como pasó en su en su momento hace un tiempo atrás, para poder hacer un cierre perimetral, porque ni eso eran capaces ustedes de poder tener. Y hoy en día lo tuvieron. Tuvieron que cerrar con Maya Rachel y que hoy en día la delincuencia también se ve afectada y tuvieron ahí que contratar una empresa de seguridad que también se incurren en gasto entonces sí. eso es lo que no entiendo hoy en día la gente porque es muy distinto, no sé, señor, usted, caballero tener una cámara de seguridad en la casa y listo con eso pasa, pero acá Eh, hemos visto que hasta los jardines infantiles eh, han hecho las de Kiko y Kako y otra vez nuevamente que volver a inyectar recursos, claro, eh, hay, ahí hay un respaldo por parte del ministerio y todo lo demás pero acá el respaldo ustedes no lo tienen claro, acá hay un llamado a la seguridad nosotros estamos en este minuto aún trabajando en un predio que es de carabineros Y, y quiero dejar esto súper claro yo confío plenamente en Carabineros y les tengo un cariño enorme porque hemos trabajado con ellos de la mano y yo veo uh -huh. el trabajo de hombres y mujeres que visten ese uniforme y que se sacan de verdad la mugre por, por hacerlo bien, pero hay, hay recursos escasos, no podemos pedir una patrulla todo el día, nosotros luchamos por tener un terreno que nos asignó bienes nacionales, luego luchamos por eh, emparejarlo por eh, cercarlo, como tú bien comentabas. por, por Hoy en día está fu súper funcional. Tenemos fosas, tenemos baños, el sector no está urbanizado, por lo tanto no tenemos agua, pero sí tenemos un convenio, nos llevan agua, no tenemos luz. Eso sí es una realidad. Si alguien nos quiere donar un panel solar, estamos súper abiertos a ello. Eh, pero, ¿cuál es el gran problema? Nos entran a robar. Y tenemos que pagar, además de todos los gastos, guardias de seguridad. Y no es que nos entren a robar. No, aquí no hay nada de valor no hay nada de valor claro, o sea, a lo mejor alguien piensa que va a entrar y se va a robar un caballo claro podría podría ser y no hemos logrado trasladar a nuestros caballos por esa misma razón pero ahora estamos en nuestros tiempos en agosto hay que trasladar a los caballos y entran y se roban dos maderas Eh, hay una casa que conseguimos y, y la tenemos ahí pensada en un cuidador que, que se establezca ahí y la otra vez entraron y le sacaron las ventanas no las pudieron sacar entonces rompieron los vidrios eh, finalmente uno dice pucha, ¿cómo le robamos al que nos ayuda? porque muchas veces son sus mismos niños sus sobrinos, sus nietos los que se atienden en la fundación es que, es que llama la llama la atención y, y es muchas veces para la risa le roban a los que menos tienen y a los que más tienen ahí bien gracia Eh, uh -huh. eh, y, y hoy en día, claro, no, nos meten nos meten la mano en los bolsillos de una u otra forma eh, con todo lo que ha pasado, con todo lo que se ha destapado durante esto, et, et, estos meses estos días, esta semana eh, este último tiempo eh, y no somos capaces de poder brindarle eh, ayuda, en eh, respaldo a una institución que lleva más de 10 años este año están cumpliendo 10 años Y que hace un trabajo maravilloso. Si usted no ha tenido el privilegio o, o usted no ha visto a lo mejor lo que significa la equinoterapia para muchos de estos niños, para muchos de estos usuarios, para las familias, eh, eh, el apoyo de todos los profesionales. Insisto, acá no es tan solo que el niño se suba al caballo y el caballo comience a hacer su pega, entre comillas. Acá hay una pega y un compromiso potente y fuerte que está que está detrás de todos los profesionales, los psicólogos. Eh, porque acá, mucha, claro, muchas veces se atiende al paciente, pero ¿quién se preocupa de, de la familia? Ahí aparece también los profesionales de la fundación atendiendo y también cobijando día a día con distintas problemáticas. Cada niño, cada usuario, eh, cada familia tiene un, una, una historia de vida distinta, diferente. No todas son iguales. Eh, eh, entonces, hoy en día, ¿cómo es necesario que salgan ustedes a, a poder buscar, a hacer una captación de socios Cuando los recursos hay pero sí pero sí lo acáamos en comprar un helicóptero en comprar aviones eh, eh, en poder eh, seguir dilatando el tema del entrega de los recursos fndr para usted y también para otras tantas eh, organizaciones sociales sí, más, más. Entonces, se han visto afectado y hasta el día de hoy claro el otro día revisamos también la información se va por parte de los consejeros van a llamar a la empresa eh, que está encargada también para poder verificar bien que se cumplen los trámites pero ya estamos en, un, en una fecha límite eh, eh, esos recursos ya deben ser eh, debieron ser entregados hace hace hace un mes hace un mes específicamente. Si uno hace la historia hacia atrás siempre en junio ya estaban los resultados del concurso claro pero pero cuando te aparece claro. un proyecto que está inadmisible no eh, después poder repararlo, que esté admisible y que después esto se siga dilatando más y que ya no va a ser en junio, no va a ser en julio ni va a ser en agosto y que a lo mejor la plata podría comenzar a llegar en septiembre si incluso pensamos podría llegar en octubre Ojo, aquí hubo además el error no no fue solo de las instituciones a lo mejor uno comete errores siempre ¿eh? ojo yo creo que todo es perfectible pero acá el error no fue nuestro, no fue de las instituciones las bases no conversaban con lo que se pedía entonces quedamos inadmisibles por algo que no está en las bases Eh, yo no sé, la empresa que se contrató externa que tenía que revisar eso, debería haber al menos, le digo, las bases. O sea, hay como, como un ámbito de robustidad mínima. Y entendiendo que hoy en día, además, todo, estamos en cero papel, me parece perfecto la ecología... Pero acá postulan instituciones de adultos mayores, uh -huh. postulan eh, fundaciones como la nuestra. Organizaciones sociales, organizaciones juntas de vecinos, sociales, clubes deportivos. Que, y que muchas veces quienes están a cargo no tienen eh, la expertise de ingresar a archivos adjuntos, de poner firmas y membretes, de pegarlos, de subirlos a una plataforma. Es muy fácil que te falte un papel así. Eh, y con lo que pasó, con muchas veces ya no te explican cómo funciona el sistema. Creo que el cero papel está súper bien, pero, pero hay algo, un, hay que dejar siempre abierta una ventanita para aquel que no puede. Hay instituciones que quedan fuera porque le faltó una carta, una carta... Es que muchas veces, Lisette, eh, claro, hoy en día hacerlo todo digital... Pero vemos que hay clubes de adultos mayores que no se manejan con el internet. Exacto, de, juntas de vecinos que son adultos mayores y que quieren hacer cosas por su comunidad y, y se enfrentan a esto que en el fondo es una bofetada... Eh pensando en, claro, que tiene que ser todo por internet, me parece perfecto en algunas áreas y quizás debería ser exigible pero hay otras en las que si estamos trabajando con organizaciones sociales deberíamos ser un poquito más exigibles. O, o mínimo, que, que, que también yo escuchaba de la de la organización un reclamo generalizado un proceso de acompañamiento también para para ver eh, cómo va encaminado el proyecto, si va bien, si va mal si va a ser admisible, si va a ser inadmisible Algu se alguien que se preocupe, alguien que esté ahí, que tenga el contacto directo con ustedes, Antes pero hoy hacía. en día esa figura ya desapareció. Exacto, pero lamentablemente insisto, el caso fundaciones pegó y pegó muy fuerte en todos lados, yo creo que la misma gente que trabaja en esta área, en el gobierno regional está con temor a que se le asocie a cualquier otra área por ende, el que te contestaba las preguntas hoy no está tan receptivo a contestar preguntas, porque dice chuta, y si después la señora dice que yo le dije que pusiera tanta plata en el proyecto, qué sé yo, me imagino que eso es lo que pasa, porque si alguien trabaja en DIDESO, que es la División de Desarrollo Social y Humano, debería estar súper dispuesto a apoyar a la organización no creo que sea porque no quieren, me imagino que un resquemor, hay algo atrás, pero pero antes sí se hacía, antes había un acompañamiento. Los proyectos no son tan fáciles. Eh, los que hemos tenido la suerte de ir a la universidad, de tener un magíster, de haber avanzado en otras áreas, a lo mejor tenemos la, la opción de buscar los verbos, taxonomía de Bloom, saber cómo analizar, cómo presentar objetivos, pero no todo el mundo lo sabe. Y ese acompañamiento debería existir, porque, insisto, las organizaciones sociales en general apoyan a los que más lo necesitan. Uh -huh. Son la mano, siempre digo, la, la mano armada del Estado, donde el Estado no alcanza a llegar. Y es, hay que apoyar a eso. ¿Qué se viene este año para la Fundación Lisset? Este año se viene que nos vamos a cambiar de terreno. En este terreno tenemos un picadero 40 por 20, ¿Ya? que son las medidas de fake que es Federación Ecuestra Internacional. Esto nos da la posibilidad de atender el triple, e incluso cuatro veces más de lo que atendemos hoy en día. Uh -huh. Podemos hacerlo por espacio físico, por caballos, y por terapeuta pero si no están esos recursos pero si no están los recursos no sacamos nada con tremendo picadero eh, esa es la idea buscar los recursos para poder atender a más gente, para poder abarcar. Siempre la idea ha sido quizás hacer charlas, ir a otras comunas de la región y enfocarnos y, y contar qué es lo que hacemos. Eh, dejar caballos en otras en otras comunas no parece ser tan difícil, siempre y cuando exista las ganas uh -huh. y, y los recursos. Pero acá en Antofagasta estamos con un predio muy bonito, con muchas ganas de que la gente nos vaya a conocer, queremos hacer algo para el Día del Niño, lo cual también nos permite reunir recursos para cosas chicas, romper la malla, poner la malla de nuevo. Eh, cosas pequeñas que no están en ningún proyecto, pero que además podemos tener mucha más atención, tenemos unos container que los estamos habilitando como box, está quedando muy bonito. Necesitamos que la ciudadanía también confíe en nosotros que vayan, que nos conozcan, que piensen que este es un centro terapéutico como otros que pueden ir y que también pueden obtener sus atenciones y que además hacemos el llamado, insistimos, a las empresas, a los sectores públicos y privados a apoyarnos porque equinoterapia tiene la expertise, tiene el tiempo, ha pasado todas las pruebas de la blancura, ha manejado fondos grandes y pequeños, siempre se han entregado... Eh, Y nuestros profesionales están comprometidos, muchos siguen trabajando de manera pro bono, eh, sin cobrar nada. Entonces creo que, que tienen que entregarnos la oportunidad de poder seguir atendiendo, que es lo que sabemos hacer. Perfectamente, todos estos profesionales podrían estar ganando en cualquier institución mucha plata, mucha plata. Mucho más. Pero han de, pero han decidido quedarse. Han decidido quedarse, ellos son han tomado cursos, diplomados, son expertos en TEA, mucho otros en trastornos motores complejos, manejo del dolor, etc. Eh, Y ahí los tenemos, te fijas, entonces, valoremos también, son personas que viven en la región, que estudiaron en la región, es, es producto regional, entonces, valoremos eso, no sigamos creyendo que el profesional que viene de fuera a veces sabe más. Bueno, hoy en día, eh, ¿cómo los pueden seguir en redes sociales? ¿Cómo hoy en día pueden conocer más de usted ¿Dónde hoy en día los puede visitar? Si hay alguna empresa, algún particular que quiera apañarlo ahí con, con el tema del panel solar, porque no tienen electricidad, no cuentan. Eh, alguien que los pueda ayudar también con el tema de la certificación, con el tema del trabajo comprometido, para que vayan y conozcan en terreno es muy distinto Insisto, una fundación que apareció hace uno, dos o tres años, a una fundación que este año 2025 cumple 10 años cumplidos, Solamente y que eh, nace con la intención de poder apoyar, apañar a miles de familias y a miles de usuarios. Y ojalá que el día de mañana puedan seguir muchos más, eh, sumándose también a la Fundación de Quinoterapia Canantofagasta. Eh, Nos puedes seguir en Instagram, ya. arroba equinoterapiantofagasta, Facebook, lo mismo. Eh, ahí aparecen nuestros números de teléfono, que te contestamos uh -huh. por WhatsApp en la medida, contacto arroba equinoterapia antofagasta con las dos a ¿Ya? punto cl correo electrónico, así que ahí pueden ir visitarnos, hacer visitas de colegio voluntariados corporativos, estamos abiertas a todas estas instituciones y como te decía, el llamado tanto a los sectores público y privado y también a quienes están a cargo, ya creo que, que quienes están a cargo han tomado muchas veces eh, el voto de las personas a cambio de, de comprometerse con ciertas cosas que deberían cumplir Eh, y ahí estamos, pues, estamos con nuestros legisladores, gobernadores alcaldes de todas las comunas de la región y creo que la rehabilitación de los niños y adultos también, porque hay algunos que ya uh -huh. son adultos, de nuestra región debiese ser prioridad bueno Tiene que ser una prioridad, no debiese, tiene que ser una prioridad. Bueno, quiero agradecerle esta hora de la mañana a Lisette Tapia, eh, directora y fundadora de la Fundación de Quinoterapia aquí Gracias, Lisette. Y si usted quiere sumarse al ser un socio activo de esta maravillosa fundación, súmes eh, súmese, meses no no no no se reste y tiene que sumar hoy en día para seguir eh, eh, trabajando en poses de miles y miles de familias de la región de antofagasta Lizette, muchas gracias muy gracias por por la visita y, y esperamos que eh, luego se destrabe toda esa problemática y tengamos los recursos necesarios para seguir vamos y, y esperar unos 10 eh, años más 20 30 años más para tener tenemos que así sea y esperamos tener fundación para rato muchas gracias muchas gracias diceth bueno si quieres escuchar estas y otras entrevistas es fácil a través de nuestro podcast Podcast en radiocarnaval.cl